El festival se llama FliSol, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Ya lleva seis este, veces que se hace acá en la ciudad.、Eh, bueno, esta vez, lo, como lo veníamos haciendo los anteriores años, con la Cooperativa、eh, Besoft, Cooperativa de Trabajo en Desarrollo de Software, junto al CURSA, nuevamente vamos a organizar el evento y va a tener una lista de, como de talleres y charlas, como se hace a.、Eh, No, normalmente, a diferencia de los otros años, este se va a hacer todo en un año.、Eh, se va a realizar en el CURSA el sábado 27, de 9 a 5 de la tarde aproximadamente. Lo más probable es que durante la mañana, primeras horas, tengamos conversatorio de soberanía tecnológica y. Que tiene la relación del cooperativismo con el software libre、uh -huh. por la mañana con Neuquén, en transmisión en vivo,、ah, y por la tarde, bueno, van a estar presentándose los proyectos que se desarrollaron t e c n o l ó g i c a s durante el 2018, este, acá en la comarca. Se va a presentar un sistema de riego hecho en hardware libre, que es con Arduino y software,、ah, este, un prototipo. Después se va a presentar un desarrollo web. De, que se hizo para el Colegio de Nutricionistas, también en software libre. Bueno,、eh, van a estar estas dos charlas. Y se va a presentar un software. Va a haber una presentación o una exposición de impresoras 3D. Va a haber como 4、eh, o 5 impresoras 3D. Se va a hacer la entrega de material didáctico a una maestra de una escuela pública,、uh -huh. ¿sí? que está relacionada con tecnología. Se le imprimieron materiales como、no、sé, cosas para contar números, letras. ¿sí? Así que se va a hacer la entrega de ese material didáctico en una escuela pública. Eso está bueno、uh -huh. como experiencia, a diferencia de los anteriores. Bueno, empezamos a, a generar un poco、Vínculo、más de cositas.、No、sí, a b、sí. Claro, sí, sobre todo esto es, está abierto a la comunidad. Perdimos este, el proyecto de Conectada e Igualdad, donde tenía, el software libre tenía una fuerte presencia en las escuelas públicas. Entonces, eso obligaba con el sistema Guaira como a tener un fuerte lazo. Uh -huh. Bueno, nada, estas cuestiones vieron cómo está el gobierno, como a compañía, es decir, se ocupan de romper lazos. Bueno, nosotros intentamos construir nuevos lazos, nuevamente, sin ¿sí? fortalecer lazos con el resto de la población y que no sea el software algo técnico solamente de los profesionales, sino como que llegue a todos. Están todos invitados, traigan su PC, su Noduk.、Eh, ¿Eso a qué hora va a comenzar, digamos, con... la, la posibilidad de, de instalarle software libre a, la, a las computadoras la... de casa? Comienza a las 9 de la mañana.、Uh -huh. Es decir, al mediodía vamos a tener como una merienda, algo vamos a comer todos juntos. Los que vamos a estar ahí pueden venir, este, pueden pasar todo el día. Pueden los que tienen ganas de estudiar carreras tecnológicas venir y acercarse a ver de qué se trata.、Uh -huh. Los que quieran realizar cursos durante el año de tecnología también es un buen lugar para encontrar información, todo lo que sea referido a la tecnología. Es decir, desde capacitaciones hasta bueno,、eh, posibles ingresantes a la universidad. Y bueno, y la gente que sea liberada ¿no? de esto del, del software libre es como romper un poco con las estructuras monopólicas que tienen las grandes empresas, que en este caso vamos a decir que es Microsoft.、Uh -huh. Nosotros instalamos software libre, que es Linux, o las distintas variantes de Linux: Hay ¿no? Ubuntu,、eh, puede ser mismo g u a i r a Debian. Así que vengan, se pueden llevar la versión que les quede más cómoda. Y después también van a que les queda como un referente tecnológico este, en la ciudad, y eso, pues a veces, si trabajan con software libre o quieren tener instalado software libre en sus compus, siempre hay alguien que les quiere dar una mano de forma gratuita.